Bonem, Eder, Bombenon, Jodía, o la de Coca de Mayo, Dumil, de eh, Estas ya frescas o finas, la Habíamos gritado que es tanto, ahorita al menos ibon malfrue frue. Chubí me dirás? Tarde. Dóla pasintan Let's y onon. Ni estudis la de exesan. Ah, perdón, no la de exesan. La de que varan. Let's y onon. La de vinen leti on en la de que vara leti on, needs to this la sufixon ik la sufixon ik, yader chubi he comprenas la sufixon ik chubi povas yes, minetidas diri un ejemplo exprimi la suficción. Ejemplo, la fraulino, rugigas si ain lipoin, ¿choné? Rugigas si ain lipoin. ¿Qué significa esto? La, la fraulino, rugigas si ain Point Se pintó los labios, ¿choné? Chii, rugigis si lipoin. Que en la dec vara leti onon i vidas que petro suferis la pluvo chone ne pluvo la pluvego do liestis malfelicha kai liestis eh kai li malsequigis qio significa kai malsequigis liain vesto en kai La pluvego malsequigis la bestoin de Petro. Y eh, Y es malsequigi mojarchene, humedecer do eh ederkio malsequigis la bestoin de Petro. La plu la pluvo, pone la pluvego ¿eh? la pluvego. Pluvo estas nur Pluvo, ca plus estas quien ni diris la pacinta en zappatón tormenta chu la aguacero aguacero ca kio se la besto in de petro Sequías, nemal el sequía, quío, la vestoin de petro. La su no chuné, la, la un radio las un ratillo y los rayos del sol, las un y se quise la vesto de Petro y Eder, ¿qué mejor vi levillas? levillas levillas Y el oro matenen. Eh, Chubímen levillas a vía patrino levigas vin. Ví vi, levigas. Se estos vía patrino la patrino levigas vin. Chubí vi compran la diferencia En interlevigi y levigi. Levigi levantarse. Levigi alguien te levanta. Levigi levantarse, le villi, alguien te levanta. Caibone eh... okay, bueno, en la de Gvaraleti ono. Kion faras Petro y la Dudectria horon Nocte. Petros en vestillas, bombenon, bombenon, que vi fartas, vi fartas bone, malbone, pli mal, pli, bone, ni repasas la de gvaran letzi onon, ni repasas la de gvaran letzi onon, perdón, eder de nove, kion faras Petro y la dudectria joro, Petros en vestillas, se desviste, cae En litillas y se mete a la cama Eder Chuvi Legas Libron Antaudormi Antaudormi antes Vine Legas Libron Chuvi Vidas la Televidon Chuvi Audas la radion estoy en internet ah vi, vi retumas Retumi es estar en internet. Kaitieplum. Vi retumas. Chuvipovas, bone dormi. Se vi en la. Se vi retumas, anta o dormi. Chuvipovas, bone dormas. No. Chune. ¿No? Minetzi ¿No es que el onitiru. Chune. influas la retumado en vi. Chune, ¿No influas. Enviadormo, retumi, anta o dormi. Influi, influir. Chune la retumado, influas en enviadormado. En que... ¿Qué? ¿Cuáles sonyas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué Eh, Mi recomendación es study uno perceptado. Te recomiendo estudiar percepción unitaria. Study uno perceptado. La re, reta adreso estas w eh, w w punto percepción unitaria punto Tío, esta es la retadreso de que yo me Recomendas al vi study Eder, eh, chubi baldau en dormillas. Te duermes pronto. Chubi baldau en dormillas. Do por la facto que vi retumas. Y estas es en la reto vi retumas. el eh, folle vi baldau en dormillas. Al día y follo y vine balda o en dormillas. Vi restas en la en la lito, se eh, viene poas dormicho, ¿no? En dormillo. ¿Chuvi comprenas? Yes. Yes. Eh, Eh, Leticia, ¿y aquí Omar vi levillas? ¿Qué ¿Sí comprens? ¿A qué hora me... No, te levantas. En dormi... En dormiyi, dormirse. y levantarse. Levi es... Levi. Levan. Mi levillas... Mi levillas... Mm. Ye... La... Y el joro matene a las 4 de la mañana. No, y el acvina. Y el acvina joro matene. O oh, tres mianca mi anca o levillas y el acvina joro matene. Eh, set nela zapato y nela dimancho y lundo, mardo, mercredo, yaudo, caivendredo, mi levillas y el acvina joro matene. Caichuvi eh, vi mem levillas auchu chu vía patrino le vigas vi vía via patrino ne le vigas Vin, no te levanta ella ti vi mem levillas tú misma te levantas vi mem levillas vi mm -hmm. faras antao dormi Yes, qiam di faras anta dormi. Mi. Manjas. Vi nocto manjas, anta dormi, vi nocto manjas. Chu pesa o mal pesa. Fuerte o ligero. Pesa. <ríe> Caidun la mateno vi maten manjas, pesa o mal pesa. En la mañana desayunas fuerte o pesado, perdón, fuerte o ligero. Malpesa, pesa. Mal o oh, mi, mi, mi male, yo al contrario, mi male, mi, mi matemangas pesa, cae mi noctomangas malpesa. Ana María, ¿qué herví ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Qué herví Bonne. Bonne, tú vi studas la italiana Ningmon. Né. Bonne ni ni lernis la diferencon inter igi kaj igi, ĉu ne? Igikai igi en la de kvaraletsi on. Poste ni studis la de gvinen letsi on, la de gvinen letsi on. Ejemplo, Ana María, ¿quié vi estis hierau? ¿Dónde estuviste? kie vi estis hierau? Si yo quisiera preguntar qué hiciste, tendría que decir, ¿quién vi faris? ¿qué hiciste? Mi demandas es, vi estis hierau? Mine bien? En esperanto. Viestes en yuyeyoy Yuyi, juzgar El lugar donde se juzga Ey, yuyeyoy Yuyeyoy Yuuuji Yuuuyeyoy yu Yes Viestes en yuyeyoy eh, Kiay yuyeyoy ¿Qué clases de juzgados? ¿Qué hay? Sí. Familia hay y huyeo Familia y huyeo ¿Dónde hay Diligentas eh, ¿Cómo se dice? ¿Divorcios? Vi ¿Diligentas divorcios? ¿Y ex ge etsillí do ex que ex ge etsillói Ex ge y divorcios. Ex ge etzillo y chu estas multa y ex ge etzillo y un tempe. Plimal, plim. Chu multa y paro y muchas parejas. Chu multa y paro y eh, ex ge etzillas. Yes, chubi conas la estadísticas? Conoces las estadísticas. No, no. Nee. en España la cámara de los tribunales hubo una estadística de que el 100% es, en su mayoría hay familiares y el 54% son presentados por mujeres el 32% por hombres y el restante por... Chubipo, ¿repeti? ¿podrías repetir? ¿Qué? La estatístico estas que... Ajá, que... presca o la ten, el 100% presca la 100% de la de la yuyoy estas lo estoy traduciendo ah, del, de la 10% de la yuyoy en la yuyeo la quindec procento, estas Xg etjoi Son divorcios, ¿no? 50%. ¿Qué? ¿El de su mayoría eran promotores? Kaide tiu kvindek la kvindek kvar estis petitae de virinoi de la ezinoi la tridecdu procento pro la viroy estas petita y de la viroi sí. mancas estas 54, 32 6, mancas kelca y pro, procento, la lia procento estas con acuerdo ¿cuánto? ¿qué porcentajes? un 14% Pres, eh, plimal, pli, la decvar procento estas petita con acorde Según como un acuerdo, ¿no? Con un acuerdo. Ah, trae interés, trae interés. ¿Cay? Bonne, bueno, vi, girao, esti, y yuyeyo. Chula, yuyeyo, y laboras, dum, vendredo. Si los juzgados laboran, están abiertos durante los viernes. Sí, sí yes? a Y la dua hora of esperen. Bueno. Bonne. <tose> Kay vi men diligentes la ex getzillo -ge y tú misma diligencias a chubí laboras en advocatello. Tú misma vies chubíam estas advocatino. Ah, trepone. Míne eh, mine bolas ex getzillos en se mi ha problemas mi eh, petos helpon al vi. ¿Entiendes? ¿Vale? Kay la aliai diligento y la aliai yuyo y estas es priquillo. chu adoptado, cómo se dirá, adoptar. ¿Qué, ¿Qué otros asuntos se ven en el juzgado? Pues alimentos. Alimentos. Ah, esta es la tua diligento, es el segundo tema que se ve en el juzgado, después de divorcio. Divorcios, alimentos luego. alimentos Alimento, eh, perdón, este divorcio, alimento, sucesión. Eh Adopción. Adopte. Vamos a ver si adopte. Adopting al preni pero oficiala la olla acto y un que el propran filo naufilinón. Adopti. Chubi eh, conas anca o en pri adoptado a sobre adopción. Chubi chis que éstis shangita la la civila. Leyaron la civil, la código. ¿Cómo se dirán? No, pero código aquí es clave. Eh, bueno, la, la, la leyaron, la, la civil, la leyó, la ley civil. Este es si que la simple adoptado ya no existas, Nur, existas la plena. La plena adoptado, ¿chuy compras? la adopción simple ya no existe. En la federal, en la federa. Yes. es federal. la distrito en la en la Urbo de México aún corona no existas, Chone? Plena. En la Ciudad de México es plena solamente. En la urbo de México, esta es NUR plena la ha adoptado. Ah, trae interés. Kaido. Alimentos, ¿cómo se podrá traducir? Porque no son que te sientes a la mesa a comer, sino una petición de. de en caso de divorcio, ¿no? Los chicos, ¿quién. ¿Cómo funcionan los alimentos actualmente? Es decir. Eh, en la práctica que es el varón el que sigue pagando puede el... ser cualquiera de los dos dependiendo quién acredite que no tiene bienes o que en su defecto se dedicó a matrimonio en su defecto ¿qué? se dedicó a matrimonio a las labores de la casa y no trabaja y no tiene bienes mayor de salud o sea si estuvo en casa, no tiene bienes pues no tiene manera de pagar alimentos tiene derecho entonces a recibir alimentos de la otra Ajá. parte O sea que puede ser el hombre que se dedicó a la casa. ¿Se dan casos de esos? Sí. Y la mujer que es una ejecutiva o qué? ¿Sí? Y eso se ve ya más frecuentemente. O sea, ahora los hombres somos los que perdemos. Ya cambió el mundo, ¿no? Ahora somos los hombres los que perdemos. A ah, los artistas. A ah, los los esposos de las artistas. Por ejemplo, me encantaría saber el chisme de Paulina Rubio, ¿no? <risa> Cómo está ese cuento, ¿te lo sabes? No, ¿Talía está, no ya está, no, ella está, ella está casada. Bueno, volvemos al, al esperanto. Bombenon al Chiu y Alía <risa> y Kyuhyun, al Benis, al la clase <risa> de esperanto. Arturo, mi recomiendo, se vi Pobus chidi pres Kutime con, perdón, proxime de la Alía y Sam leccionano y porque vi a Perú en la en la foto. Chá, estas que hay foto en, en la payo se vine a Peras, pero la facto que vi estas yon mal proxime de de la Sam y Bueno, ni repasas la de vinen lezionon onon, dek lezionon lecci onon, caí sal Ana María que si estis hiero. Why estis Ana Maria Jerry Ar.? She is in Yes. She is a junior year and she is an advocate Eh, Leticia, ¿quién vi Iros jodíau? Poste de la lección de Esperanto. ¿quién vi Iros jodíau? ¿A dónde irás hoy? ¿quién vi Iros jodíao? No. Sanon. Yeah. Salud, Sanon. Adán con Nedan Leticia, perdono. ¿quién vi. vi iros al vía domo vi iros al vía domo eh, Ana María ¿quién vi iros morgau vespere morgau ves yes. ¿quién? ¿a dónde? ¿quién vi iros morgau vespere Vine iros nenien. Vi iros nenien. No irás a ningún lado. Vi iros nenien. Vi restos en viajeimo. Tú permanecerás en tu casa. Vi restos en viajeimo. Mm. Rebeca. ¿Quién vi iros Morgau matene? ¿Quién vi iros Morgau matene? ¿Tú comprens la demanda? ¿Viene, tías? ¿Viene, jabas plano, chané? ¿No tienes plan para mañana, mañana? ¿Viene, habas plano. Eble vi, matemán, cune con vía patrino, chané? Ovo y con jamón, cay chorizo, chané? Eh, Eder, ¿chubi Javas Jardenon en viajemo? Viene Javas vi Jardenon. Leticia, ¿quío? Estas en Vía Dormo Chambro. Trebone. ¿Quién está en Vía Dormo Chambro? El le vi Javas. Eh, Buildoin de Via Preferata. Musico, Netsías, Eblevi Javas, Kionvi ¿qué o estas enviador mochambro? Enviador mochambro, Javas, Mi Javas, Mi Javas, Trebone, ¿cómo se dice computador? La computilon, la computilon, la. Eh, Vestello, la Vestello, uh -huh. vest creo que existe la palabra ropero, si no me equivoco. O sea, Vestello es el lugar de la ropa, entonces... Además tienen la misma lógica en español que en Esperanto, ropa, ropero, ¿no? Vestello, Si vestello. Do computilon, liton, vestellon. La tele, televidon. Autovo. Como se dice de aquí, te ve. Tovo. La tovon. La to, Vo ĉo ne? to von Ja tre bone Kaj poste ni parolis pri policisto kiu demandis al Al señor, ¿quién bifaras chitie en la parco? ¿quién bifaras chitie en la nocto? Si Dante en la Benco, en la no en la Parco, en la mal Malfrue en la nocto, la Viro y viro Sidis en Benco. En la plazo, plazo, plaza, ¿eh? Plaza, plaza, venco, banco, nocto, noche, cay liestis malfrue, sidita en la venco de plazo, cay la policisto, de mandi ¿quién vi faras chitie? Cay mm, Carmen, ¿quién respondis la viron? La politzisto Ankau de Mandis Kial vine IRAS hemen, ¿por qué no vas a tu casa? Kial vine IRAS hemen, Kaikion respondis la signoro. Char. Char, Char, Char ¿Qué? la politzisto de Mandis al signoro Kial via etzino esta es colera, Kaikion respondis la signoro Rebeca. y es la señora respondis Charmina Iras Heyman ni estas en la Decvina Letzi Ono Norvir ni repasas do la edzino de la señora estas colera do la viro estas en la Venco de la Placho Charli eh, Char la edzino de Lee estas colera chunem cae la policisto demandas qui al vias qui al Iras cae la La señora responde: Charmiadzino estas colera. Caiquía el viadzino estas colera. Charminairas jaime. Do, este es que el lajundo. Eh, ¿Cómo se dice morder? Lajundo mordiendo la cola. Morder. Mor, mordiendo. Morder. Mordi. la hundo mordante oh cola <risa> la hundo mordante hacia rabón la jundo mordante mordante yan si rabon chune la policisto demandas es que al malfru estás chiti la benco la señora respondis es que elia estas en la benco en la noto malfrue es char la edzino de lia estas colera acá la policisto demandas es kialbi que edzino esta colera y que la señora responde charmina iras chune hey, do estis que la que la jundo mordante sian Rabon, chune. estas que la junto, mordante sigan Rabon. Do, ni comenzos le eh, estudi la dexesan letzi onon. Arturo Chovipobus comenzi le legi la dexesan letzi onon. ¿Sí ¿Sí, ¿Sí ¿Sí? ¿Sí ¿Sí ¿Sí? ¿Sí con ¿Dan Eder? primunatoi vidi milyarnos tri manatoi vidiros milyarnos speranto jam biex leranto jam ka ovazirii viestas sanon la persona que presidas estas la presidando la persona que amas estas amando dan con Carmen mm -hmm. perdón <coughs> señor Ancorao. Ancorao. ancorau ancorau <coughs> y de tú te comprenas la participo yo participo, participo. <coughs> la participo de estas Malfaxilai. Malfaxilai. <coughs> eh Rebeca, don Pedro Pedro, Da. Dan con Ana María. Estás. Anda, una Por la tarde, estás paso. Un puledeto. de Luco. Te crucho. Te mm, crucho. Caizul. Suquero yo. Plateo, estás en la. Te crucho. Pedro, tricas. Plateo. Pedro, estás trincón. Plateo. Leticia. Estás juste esta justa, la pina, la teo estas en atazo, petro trinquita, petro estas me encanta la teo, ya me estas de trin por la pina, atazo estas matrena. petro ya trinquis la teo, petro estas trinquina, Trinquinta, trinquinta la teo, se morga unido. De no ver, observo aspecto en el ca capello, ni Que la vara cara, de, de Dan con eh, Arturo. estos Dan con Eder iero, ñanca o decir, tío capello, caldiris, de que 30 no toy anta una Petro X 30 anta la terra. Que la vina Petro X 30 anta la terra. Que la vina X 20, Petro X la terra. Petro 30 anta la terra, esta explicada. Iero, gena 2, caldiris, La teoestis trincota de petro, de la fina la teoestis trincata de petro, Y de la fina cae fin, la teoestis estis trincita de petro. Y la cuara cae el fin de fin, la teoestas trincota de petro. Y en la fina la teoestas trincata de petro. La cuina caidequín, la deo estas, un quita de petro. Caimorgao y el acuara cae, fin de fin, la estos, un quota de petro. Y usted la cuina, la estos, un de petro. Y el aguina fin, la deo estos, un quita de petro. La trincó, la estas, ancora o en la teudio. La trincata Teo, estas en la taza. La trinquita Teo en plus, estas en la taza. Y estas en la estómago. En el estómago de Petro. Chuye la vina, Petro, estas trinquita de Petro. Chuye la cesa, la deo, estas ancora trincota de Petro. El giro, estas farita y Lermando, achetas libros Lermando, usas libros Lermando, metas la libros en la biblioteca En el corte sur, la cruz La perna, esténos Danco, eh, Leticia Amando, Ricardo, la bravina, sí. la izquierda Amando, razas ra ra Razas Razas Sin, chuta, Chutake Chutake es escribas, pero. Parfumitain. Parfumitain. Parfumita y Vida, chiron, rosa. Color. Aminto yetas, letero, por estoy. Hay un error, dice Clay, debe decir kai. Continúa. me han racontas racontas quiero mi estis ciranta ante mi tablo mi le minta la de... De... Eh, la la la la Quién eh, levantó letero al mía fraco? quien Pedro en Iris de Machamba? Quién continúa así? Quién bifatas? Libiris. La letero estás agradable. Chubigo las promen y comida. Trabafago. Quién quién le? Quién le? La letero ni escribos despele mi respuesta. Dan con Ana María. Liso me, liso. Mi metis bien ya con cae mi coiris con mi estis marchantay son las y que al mi un concierto y un um, miestos auscultontay Auscul y un concierto ya estis en la pasita. Dimancho, ser, prola, suceso, suceso. Suceso. Y estás repetando, relugando, odiado. En la parte liberis la estatua. El, Viris. Mm. Viris la estatua. La fontita de Buenos Aires. En Adial Urboi estás monumento, y, al amén. Monumento al Zamenhof. Monumento al Zamenhof. La creínto de Esperanza. Mutai prominantoi yus la vela metero. Yuis. Yuis la vela metero. En la concertillo jam yo yam mutay ces tantoy sin muntai, muntai, muntai, Estes ya un museo y instrumento. Eh, Carmen. Concierto. Concierto. Concierto la auscultanto. Auscultanto. Auscultanto y silencio. ¿Qué habéis de ver? Jaime, la sumo es que es mala pernanta. chela horizontal. ¿Qué habéis de ver? ¿Qué La leteron Yo mi estis escribonta trato, ni Al diáfrato eh, mi me escribis Y Estas ancora corao Escribota Rebeca Yo mi estis paranta Yo venis estis perdo Yo mi estis perdo Yo mi estis marxante Yo mi estis Yo mi estis bien Yo mi estis mendoza Yo estis amigo que usis en la con cerpello y tanto doctor Ser autónomo, doctor esperando. Mira, yeah. ¿quién está? La no doctora que esperas y paga espera. Dan Cun, hermano, podríamos comenzar de nuevo. Uh -huh. La que la, la Ah, ¿qué dijo aquí? No, la 16, perdón. Contigo a mío. ¿En la hispana? Este. Dime, señor. Eres la, eres la, eres la. Continúa. ¿Español? No, señor. Soy estudiante. Pues o sea, así, sí, continúa. Yes. Vi estas personas hibernas. Vi estas sí, eres una persona que aprende y eres un. aprendiz, ahora lernanto eh, ¿podrías analizar la palabra lernanto? ¿cómo está compuesta? el, el, el es la raíz la raíz de aprender, claro ¿podrías comenzar del, del final al principio? Ajá. o sea de la, del, de la O a, a la raíz, ¿no? de la terminación a la raíz, perdón ¿la es exacto ¿hace eh, bueno, sí, puede ser una buena pedagógica manera de traducirlo la persona que hace lo que está indicado en la raíz, exacto entonces el Hernando es aprendiz una traducción libre al español una traducción, pues Quizás no haya traducción literal del hernanto al español, ¿no? Pero quizás en la palabra amar, en español, sea un poco más clara la similitud, ¿no? Por ejemplo, a amar, pues es amar, ¿no? Y amante, no necesariamente en el caso de infidelidad, sino amante, ¿no? Eh, la persona que ama, ¿no? Amante. Y tiene la misma raíz que en esperante, en esperanto. A-N-T, t que es la acción de hacer algo, perdón, es eh, una raíz en acción, ¿no? una raíz de un verbo que está en acción. Eh, ¿Arturo? ¿Antau? ¿Antau? ¿Tri? ¿En español? Hace tres meses. Uh -huh. Tres meses, tú dices. ¿Tú? Yo perdón, eh, tú dices o. Oh, ¿En qué tiempo está Diris? Yo, no, Ajá, hace tres meses me dijiste. Perdón, tú dijiste. Yo es, aprendo, esperando. Eh, ¿En qué tiempo está Leernos? En futuro. Hace tres meses tú dijiste, yo aprenderé Esperanto. Entonces, Tiam, entonces... Ahí sí no sé cómo se podrá traducir, Lernonto. Sin embargo, exactamente, porque es INT, Acción de la Raíz en Pasado. ANT, acción de la, del verbo raíz en presente y ONT, acción del verbo de la raíz sí. en futuro, entonces LERNONTO es como el ¿eh? el aspirante a tú estabas por aprender Esperanto ¿no? hace tres meses dijiste yo aprenderé Esperanto, entonces en ese momento, es decir, en ese momento TIAM, tú eras un LERNONTO, o sea no estabas aprendiendo, no aprendiste sino que estabas por aprender Esperanto eh, tú eras, pues la traducción en español tendría que ser igual, tú eras un pues una tú estabas por ser un aprendiz ¿no? estabas por ser un aprendiz así lo tradu la traduciría yo Eder en español y después de dos tres meses tú dirás aprendí esperando entonces tú serás pensar que sea tu serás alguien que ya aprendió leernitos implica que ya aprendió entonces ya ¿eh? aprendió entonces tú ya habrás aprendido podrás hacer una traducción muy libre y nada literal de el esperanto pero en esperanto es más fácil expresar el tiempo en que estás aprendiendo en que aprendiste y que aprenderás ¿no? eh, Leticia en español también, también. nosotros ¿también puedes? nosotros también podemos decir tú tú eres una persona lernanta tú eres una persona que aprende tú serás No, tú fuiste Tú fuiste Una persona que una Yo lo traduciría, ¿cómo? Tú fuiste una persona que aprendería Tú fuiste una persona que aprendería, yo lo traduciría así porque ¿Cómo? Tú traducirías Lernonta como educando Tú, a ver cómo traducirías, Arturo. Entonces, viestis lernonta homo. Tú fuiste lernonta homo. No, es que lernonta es el que está aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú no sabes Esperanto y comienzas a estudiar, tú eres lernanta. Pero antes de comenzar el curso, tuviste el, el cartel, bueno. Tú te enteraste por el Twitter del UNAM, ¿no? Por, bueno, como te hayas enterado. Eh, si no, fue por Twitter o por algo así, ¿no? ¿O ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste del curso? El Twitter del UNAM. Tu Twitter del UNAM, viste el curso de Esperanto y tú dijiste, quiero aprender Esperanto. En ese momento tú eras Lernonta. Homo. Todavía no habías comenzado a aprender Esperanto. viniste al curso, comenzaste a estudiar entonces te convertiste en Lernanta porque comenzaste a hacerlo, a estudiar termina el curso, aprendiste Esperanto y dentro de tres meses porque vas a hacer, continuar repasando el curso ¿verdad? En tu casa, ¿no? en la escuela virtual, etcétera y ya que hables Esperanto, entonces tú fuiste Lerninta es decir que aprendiste Lerninta entonces Lernonta que aprenderás Lernanta que aprendes y Ilerninta que aprendiste, ¿no? Por eso es un poco difícil traducir. A ver, entonces leer, leer, pues, y el primero es que le Para que se lo recuerden. Los feo? verbos simples, la conjugación del verbo simple es is pasado, has presente, os futuro. Ahora el participio, vamos a llamarle gerundio si quieren. I -N -t, int, pasado ant, presente ont, futuro eh, perdón Arturo, ¿querías decir algo? entonces Leticia vi estis lernonta homo y usted persona que no, y tú serás viestos y tú serás viestos lerninta home exacto, exacto. exacto. Eh, Ana María ¿Quién es la persona en español Tiel, de esa manera exacto la persona que ama exacto eh Rebeca cora, español todavía pero todavía no puedo comprender mi minetute todavía no comprendo completamente eh Rebeca eh, no perdón este Carmen la participo y ne estas malfas malfazilas la participo y ne estas malfatilai No, los participios, gramática, los, oh, participios los participios no son muy fáciles. No son, muy no son, son complejos. No, son, complejo. no, ah, no, son, no, son, no son complejos, no son difíciles. Facila, fácil, facila difícil. Los participios no son, no son, oh, no, difíciles. No son difíciles, sí. Eh, los participios no son difíciles. Eh, um, Armando o sea. Bombolu observo la exemplo. ¿Qué es? Bombolu, ten la buena voluntad de, o sea, por favor. Okay. Y, y en ahí. Ah, pues te estoy haciendo tu trabajo, ¿no? Por favor, <risa> observa las, los siguientes ejemplos. Observa los siguientes ejemplos. Pedro estás como tres. Acurata. Hasta a ver ahí. Pedro es un hombre muy preciso, muy preciso, acurata. Justa. él siempre no él todo. Lo hace todo en el momento correcto. Exacto, él él hace él todo hace en el justo momento, pero justo no de justicia, sino adecuado. eh como dijiste tú el adecuado, adecuado momento. Arturo. Chitai de chiutage. Hasta ahí todos los días chiu tague tago día chiu cada uno, es decir, diario, ¿no? Perdón, no te escuché. ¿Dia? Exacto, exacto, continúa. ir ir nosotros ni eh, yo lo traduciría como vayamos hasta porque ni iru como está en imperativo o sea el imperativo de ir ¿no? nosotros en el imperativo de ir vayamos ¿no? Hasta. ¿Yes? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo? tiene la costumbre de de domar y observar, ¿no? Exacto. Pero cómo dijiste que Petro Kutimas qué? ¿Cómo lo trabajaste? Este, como tener la costumbre. ¿Dónde? Donde Pedro Acostumbra Quien. Quie Quie, donde, donde, Pedro acostumbra eh, Eder Esta es mi antarlaclina Su la son Son las cinco antes de las cinco para las cinco? Exacto, son 5 para las 5, o traducción literal son 5 antes de las 5. En, entiendo que en Argentina la hora se dice restando, ¿no? 5 menos 5. En México no hacemos eso, no, no acostumbramos a decir así. Sobre la mesa está una taza con especialita. No se Y pues una taza, ¿no? Una, no. ¿Va ¿No a ser algo de abajo de la casa? De no sé. Te crucho. Te espera. Te espera. Te espera y. la azucarera, exacto. Eh, cu cucharita. Culero escuchara ah, en chica. esperanto. <risa> Aunque en, es en México tiene otro significado, ¿no? Mm. Eh, Leticia. La está Petro lateo en la. Bueno, dice te huyo, ¿no? Está en la. Pedro toma el té Pedro está Pedro, Pedro va, a... va a tomar el té exacto tomará el té, ¿Toma té? Eh, teguyo ¿cómo lo traducirías? ¿Cuál, el lugar donde te? exacto o sea te huyo es sinónimo de tecrucho tecrucho significa tetera te huyo significa tetera ahora podrías analizar la palabra te huyo sustantivo Uy. Uy. Es el lugar que contiene algo, ¿no? Algo que contiene. Por eso hay una discusión actual en Esperanto: ¿cómo llamarle a los países? Eh, por ejemplo, el, el Esperanto de Zamenhof, Francia. es francujo, o sea, el lugar que contiene a los franceses. Sin embargo, hay otra corriente en el esperanto que dice que podemos tomar prestado latín y decirle a francujo en lugar de francujo, francio, ¿no? Sin embargo, hay una discusión entre Sanon, ¿cómo decirle francio a francujo, verdad? Francujo es el que respeta el esperanto de Zamenhof y francio es el que toma prestado latín. la terminación de, del país que es Francío, yo personalmente uso Francuyo ¿no? eh, y la crítica que se le hace a los que le dicen Francuyo es que los franceses no solamente viven en Francia lo que suena lógico, sin embargo pues Francia es el lugar de la nacionalidad de los franceses ¿verdad? y además es el esperanto de Zamenhof, Francuyo Ahora, también se dan ciertas eh, licencias, por ejemplo, México, el país, México. Y la Ciudad de México, la capital, la Chefurbo, la capital, Urbo de México. O también, en algún tiempo yo le llamaba Mexicurbo. Sin embargo, Mexicurbo puede ser mexicali, puede ser eh, una ciudad mexicana, ¿verdad? Pero Urbo de México... es la ciudad de México, urbo de México, y hay un problema para los nombres de los lugares. es, es un problema complejo ponerlos so, con su nombre original y una paréntesis para expresar la pronunciación en esperanto, ¿verdad? o cambiar el nombre del lugar y darle un nombre en esperanto, ¿verdad? pero bueno, no estamos en eso en este momento, ¿no? Eh, Ana María estás Yulpe Latina, Mateo estás en la tazo, Pedro, digas ¿sí? y español ¿Está, es correcto las cinco, esas es exactamente son exactamente las cinco Pedro lo toma, ¿no? Lo bebe. El té está en la taza. Pedro lo bebe. El té. Eh, Continúa, Ana María. Pedro está. Está bebiendo el té. Está tomando el té. Exacto. Rebeca. Las cinco. Las cinco después. Ah, perdón, sí, yo fui el que se equivocó, perdón. Son las quince después de las cinco, es decir, las cinco y cuarto, ¿no? Continúa. Exacto. Exacto. Ha bebido el té exactamente. ¿Ese es? In... Perdón. ¿Eh? Bueno, estuvo bebiendo, no parece completar lo que es el significado en Esperanto porque estas trinquintas significa que el té ya fue bebido, ¿no? Ahora, estuvo bebiendo, bueno, sí estuvo bebiendo, pero ya lo terminó de beber, ¿o no lo terminó de beber? ¿Eh? Pedro bebió el té. Sí, mañana sí, mañana nosotros observamos el en la cafetería nosotros veremos, uh, que, la y, uh, que llegue... a las cuatro y ¿Tienes? no ¿Tienes? ¿eh? a las cuatro y cincuenta y cinco o sea a las cuatro y cincuenta y cinco de la tarde ¿no? Eh, Carmen español él estará él estará tomando no no ¿Eh? tomando exactamente Él estará por tomar, porque hay dos futuros ahí, estos y trinconta. ¿No? ¿Se entiende? Eh, eh, Pamela. Pamela Chuné. Yes, Pamela Bambolu. No, a las cinco. Exactamente, él estará futuro, tomando presente, el té. Eh, eder. A las y cuarto. Él habrá Sí, yo lo traduciría así, él habrá bebido el té. ¿No? estos futuro. Trinquinta pasado el té él habrá bebido. Por supuesto estamos hablando de cosas que ocurrirían, ¿no? Que están en futuro. Eh, Armando. Ayer. Es, en esa cafetería. esa cafetería, y vi que cinco minutos antes de las 5 Petra Estis trinconta la teo. Pedro estaba tomando su eh, Estaba, sí, es correcto, pero trinconta. ¿Estaba, estaba por tomar, por beber el té. Porque es, ahora, en este caso, es pasado. Y futuro Estaba por tomar ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo traducirías? Petro, estis, la talateo Estaba por tomar, estaba por tomar el té, Es decir, no había comenzado A beber el té ¿No? Arturo sí, sí. En, el final, el en, en español el estaba Exactamente, estaba Bebiendo el té En este caso es pasado y presente, ¿no? Carmen. Llega aquí una callejín. Pedro es distinto a la, la teoría. La a las cinco y cuarto. Uh -huh. Ajá, Pedro estaba tomando el es, té. No, es pasado, pasado. ¿Pedro no estuvo tomando el té? No, porque es Es distinto. Estuvo tomando, se dice, estis trincanta. Pero aquí es exacto. Había tomado el té. Tomado es pasado también. Había pasado. Había tomado el té. Eh, Rebeca. Pedro es ¿sí? Pedro, ¿sí? Pedro, ¿sí? Pedro, ¿sí? Pedro bebió, Bebe. Pedro bebe el té y el té. Es Ha sido bebido. Ah, perdón, no. Es bebido, perdón. Es bebido, exacto. O está siendo bebido. Ahora vamos a pasar. El int, and, ont es el participio activo, ¿no? Ahora vamos a pasar al participio pasivo. Eh, Ana María. Exacto. Ah, no. 55, exacto. Ayer a las 4 y 55. Por supuesto, el té no bebe, ¿no? El té es bebido, ¿verdad? Y el que realiza la acción es Petro. Ahora estamos viendo. El mismo fenómeno, la misma acción, pero desde el punto de vista del T. Per ¿Perdón, qué? ¿Qué cosa? ¿Sí? Eh, no lleva porque es participio, es decir, el T está. implicado en la acción que está haciendo Pedro pero no requiere este acusativo la N primero porque está el verbo estar eh, y segundo porque es el participio ¿no? entonces el verbo estar es eh, ¿cómo dijimos que se llaman esos verbos? es intransitivo el verbo esti es intransitivo por ese motivo no lleva N T ¿no? pero es muy buena pregunta ¿Con quién estábamos? Con. El té. Ana María. Estuvo. Por, por ser bebido. Exactamente. El té estaba. Por ser bebido. De Pedro, ¿no? Eh, Eder. De Latina. La, la teo es de Pedro. Espa ah, español. No, es pres pasado presente. Estuvo. Estaba siendo tomado, ¿no? Estaba siendo tomado de Pedro, o sea, Pedro lo estaba tomando, ¿verdad? Lo estaba bebiendo. Ahora, si lo hubiese tomado ya. Es el ejemplo siguiente. Este, Pamela. por Pedro. Exactamente, fue tomado, fue bebido por Pedro. Armando. Es el Ajá. es ahora. Ahora a las 4:55 cuatro, cuatro el usted en estas Está por ser. Bebido. Exacto. Está por ser bebido por Pedro. O sea, Pedro está por beber el té, ¿no? Eh, Arturo. Y el artina, el ateo, en la tina, en la T estás del de Pedro. El T de El está siendo bebido de Pedro. El té está siendo bebido, el té está siendo bebido de Pedro. Uh -huh. Eh, Carmen. ¿De Pedro. Sí, no, no, no, no, por como... Pedro, sí, por Pedro. Eh, y en la tina caída aquí. lateo estas chiquitas de té eh, a las cinco y cuarto el té está bebido está bebido por Pedro ah, sí, está bebido por Pedro um, una traducción libre, no quizás no respetando el tiempo, ha sido bebido, ¿no? Eh, pero no no está tu traducción está literal puede facilitar más el aprendizaje es, eh, está bebido no cómo dijiste pues sí está bebido está bebido por Pedro Rebeca Y mañana. mañana a las 5, 4 a las cinco A las cuatro y. 55, y 25, el té eso, ¿no? Yo lo traduciría: el té será bebido. El té será bebido por Pedro. ¿No? Ana María. No justo, justo a las 5 justo a las 5 ¿será? Pues es la misma traducción, ¿Eh? Eh, es que la es eh a ver cómo lo traducirían A ver la pasada como lo traducirían Lateo estos trincota de Petro Té será bebido por pedro ahora lateo estos trincata a las 5 va a comenzar a beber el te no ¿Cómo lo traducirían lateo estos trincata de pedro estará siendo bebido puede ser una buena traducción no estará siendo bebido no, le estamos agregando el siendo para entender no Pero una tra... es decir que trincota y trincata se pueden traducir igual en español. El té será bebido. Uh -huh. O estará siendo bebido por perro. Eh, ¿Con quién vamos ahora, Leticia? Y en la pina cae del Y de a las y, el, cinco y uh -huh. el té. estará. estará bebido. Uh -huh. estará bebido ver? habrá sido bebido estará bebido habrá sido bebido por Pedro tú misma la Teo estás ancora en la teo español la el té el té puede ser bueno, es el té bebible ¿no? O el, es que en español es mucho más perdón, en esperanto es mucho más fácil explicarlo, pero en español hay una complejidad para poderlo decir entonces el té bebible puede ser una buena traducción el té bebible ¿está todavía en la tetera? o sea, el té que va a ser bebido ¿no? está todavía en la tetera La trincata, Teo, estás es en la taza. Leticia. El. El. El. Ahí sí es como el presente, ¿no? El té que se bebe está en la taza. En este caso es trincata. El té que se bebe está todavía en la taza. Y el otro sería el té que. El té bebido. El bebe, bebe, bebe. Ah. La trinquita Teo. No. Está más en la taza. Exacto. Y estas en la estómago de Petro. Sí, está en el estómago de Petro. La trinquinto. ¿Eh? No. Bebido sería trinquito. Y trinquinto es alguien que realiza la acción de que realizó la acción de trinqui Sería el bebedor, ¿no? El que bebió, pero no bebidas alcohólicas, sino para hay una palabra que se usa para el abuso de bebidas alcohólicas en español que es drink. En este caso es drink. Puede ser también incluso un vaso de vino, pero no si no se abusa es drinky, pero si se abusa es drinky, ¿no? Por eso borracho se dice drinkulo en esperanto. No trinculo, sino drinkulo Bueno, Eder Chu y el ¿eh? Petro estas trinquinta lateon? ne. Entonces dime la respuesta. Lateo y el lateo estas trinquinta de Petro. exacto, tú lo respondiste en participio pasivo, también se puede responder en participio activo ¿cómo lo dirías? tu respuesta que es correcta la que dijiste, pero en participio activo exacto trincanta la teo eh, Armando ¿Chu y el cesa lateo estas ancora o trincota de Petro? todavía Ne la cesa trinquita. Este trinquita Estis. fue bebido. Este trinquita uh -huh. Entonces tú usaste la forma. Eh, el participio pasivo correctamente, ¿no? Arturo, el quio estás. Faritai Viaishuoy Zapatos ¿De qué están hechos tus zapatos? El kio estas farita y viaishuoy Nylon Nylon Pero si sí se comprende Es decir, esta pregunta es para, para saber si el alumno aprendió El participio pasivo ¿Cuál es ahí la palabra que está en participio Pasivo Farita, uh -huh. fari hacer, farita hecho, ¿verdad? Entonces, Eder, eh, Lernonto achetas libro en español. El alumno. Es que es, es intraducible en realidad. El alumno sí, pero el alumno que va a aprender, ¿no? El alumno futuro. El aspirante puede ser... El aspirante alumno compra libros. un libro. Un libro. Lernanto usas libro. El aspirante a... No, en este caso ya es... Ya es aprendiz. Lerninto usa libro. metas la libro en la biblioteca que porta sur la brusto la verdad stelon. <risa> mete mete un libro, guarda. Mete el libro, ¿no? Guarda el libro. Guarda el libro en la biblioteca y lo lleva. Bajo el brazo, el brazo, el brazo, perdón. No, perdón, en el pecho, ¿no? Lleva sobre el pecho. Está sobre el pecho la estrella verde. ¿Sí saben qué significa la estrella verde? No. Uh -huh. es es que como lo que tenemos no es pero la bandera del esperanto ¿han visto la bandera del esperanto? no, no es esa les voy a mostrar la bandera del esperanto exacto, Lerninto es el que salió de la carrera por ejemplo La bandera del Esperanto, ¿nos alcanza a ver? Sí. La Verda Stelo. Como ustedes pueden ver, es una estrella verde. La bandera del Esperanto, la Verda Stelo. Entonces lleva en el pecho la Verda Stelo, es decir, lleva un símbolo que se incrusta a la ropa, no al pecho, por supuesto. <risa> <risa> Que, que significa que es esperantista ¿no? o sea, Llevan una, una estrella verde como símbolo del esperanto así como algunos profesores llevan el símbolo de, de la UNAM ¿verdad? por ejemplo cuando hay un evento ¿no? en caso de protocolo pues, se pone un, un signo de, de la UNAM así también los esperantistas no es mi caso, yo no acostumbré a hacer eso pero los esperantistas también pueden llevar una estrella verde en el pecho aunque en este caso podría significar que es una metáfora de que lleva el, el, el, la, la estrella verde en el pecho es decir que ya es esperantista ¿no? no necesariamente que lleva un símbolo si quieres ponértelo ya no hay problema a propósito va a haber unos eventos en estos días eh, cuando va a ser el evento les voy a decir para si pueden participar es un evento de, de Esperanto coordinado por la Federación Mexicana de Esperanto no sé si lo recibieron Tri o en la Dexesa Ah, perdón, ya no es necesario. <risa> Fueron ayer y antier, ¿verdad? Eh, desafortunadamente me, distra me distraje y no me di cuenta que les dije, pensé voy a avisarles hoy, ¿no? Pero no me di cuenta. Bueno, estuvo. Dice Cara y me, fa me fanaron, mi bolas informe, bien, pritrio o ok Que estos interjodiau caimorgao de excesan y de excepan de mayo. Jodiau, es decir, el 16 de mayo. Víctor Sombra, kay Carlos Sánchez, partoprenos, che galerío nomata do bazar galería, centro cultural y artístico, sude del Chefurbo TIE ILI ION, PAROLOS PRI ESPERANTO. La evento, estos en paga, cae por la general a público, y comentillos, y la decnagua, que tridec minuto, y que la adreso estas, que Bueno, Avenida División del Norte, 3372, que hay telplu, etc. Du, y vi povos ausculti interview farita de mosaico.info Mario morales de la torre li parolas pri la de esperanta movado en México. tri morgau, es decir ayer, hierau. ni havos rencontillon en la chefurbo y en la de xecapaka e kvar de minut horo Acompanos Nin Alfredo Portillo, el Venezuela. Plida, informo y che. Y viene la página, en la, la, la liga en la página de, Esperanto, de la Federación Mexicana Esperando. Parto apogante, che, estante, auscultante, informeme, Mageli Martínez. ¿Chu, iu, ¿Alguien entendió? Armando, dime algo que hayas entendido. Va a haber una plática. Exacto, va a haber una plática. Hay tres eventos, ¿no? ¿Alguien entendió qué tipos de eventos eran? Una charla, esa es una. Interview, una entrevista en radio. Rencontillo, un encuentro con un. ¿De qué nacionalidad es el encuentro? ¿El ¿Encuentro con quién? Venezuela. Venezuela. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Boni, poste de ni a pauso ni recomenzas de novena. Pamela, ¿podrías comentarnos de tu experiencia con la correspondencia? <risa> pues es que yo le mandé muchos porque no me, no me contestaban. No te contestaban. Excelente. ¿Qué dice el muchacho de Brasil? Es madre que se llama Jorge, que es pasante de arquitectura y que trabaja en la corte. ¿Es soltero o es casado? Ah, eso no lo... Es esa información muy importante. ¿Qué edad tiene? ¿Si es soltero? No, ¿Qué edad tiene? No, no soltero. Ah, también es importante, ¿verdad? Sí. Pero bueno, si traba, si trabaja en la corte, eh, es un buen candidato. Ah, pues qué bueno. ¿Alguien más tiene ya experiencia de correspondencia? Bueno, mandamos los correos. No les han respondido, pero ya mandaron correo. Sí. Les voy a dar un correo electrónico. Acabo de recibir un muchacho de Cuba. Me pidió... que si podía ponerlo en contacto con mis alumnos me permiten ponerlos en contacto él se llama Alex su correo electrónico es solo dejen que lo encuentren Dice, les leo el correo de Alexander, más bien Alexo en Esperanto. ¿Qué tal, Luis? Gracias por el diccionario que me enviaste. Me ha servido de mucho. Imprimí gran parte de él. Quisiera contactar con tus estudiantes de Esperanto y de ese modo practicar la lengua. Espero que este mensaje de la bella Cuba haya sido de tu agrado, Alexander. El correo de él es GPS G de Gato. P de Pepe, S de Susana, GPS arroba, E, M, B, E, mejor se los envío por correo electrónico. No, E de Ernesto, M de mamá, B de burro, E de Ernesto, R de ratón, G de gato. R de ratón, M de mamá, punto T de Tito, E de Ernesto, L de Laura, E de Ernesto, M de mamá A de Argentina, R de ratón, punto C U, punto Q, punto C U Bueno, ahí tienen una opción para sostener correspondencia También está aprendiendo Esperanto, entonces no sé si sea tan buena idea, pero Pero, eh, pero quizás sí, ¿no? Bueno, entonces en la lección 15 hemos aprendido, ¿qué es lo que hemos aprendido? En la, perdón, 16. Hemos ap aprendido el participio activo y el participio pasivo. Eh, el participio activo, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿O cuáles son sus tres formas, ¿no? INT I ONT ANT ¿Y el participio pasivo? ITA ATA ITA OTA ¿no? ANTA INTA ONTA Quizás sea más fácil de memorizar de esa manera Y ahora vamos a comenzar la lección 17 Armando, ¿podrías comenzar? Y ya la historia Historión como Reciproque. Arma eh, Arturo? Petro, Lidus, Ili raíces en chino. Carmen. la la yan coi. la es strangai, Eh, Rebeca, vestida, Zorge, Zorge, convita, fianchino, fianchino, Y teatro, Dan con Ana María. Taxi hoy, Taxi Taxi hoy, Taxi Taxi Taxi Taxi Trabajo en poesía en la mano mundo. Pamela. que María está Eh. Eder. Patrino de María, estás un lapo patrino de Petro. En la cara, prateto, un parillas lapo frato de Petro. Continúa ¿Por pues, qué queda tiempo? Ticonio. La... Ticonio. Ticonio. París visitó a la Evo de Petro. Un de patro y de petro maría, y maría para ir a voy. A voy. Char y mi habas no va a nepo. Uh -huh. la fruto de petro no estás de a La luna de treto estás de a la filo y de la fruto de petro estás contenta y char y dicevís, tú te nomas dan con Armando Jo, la familia Jo Zed ne nos la moi que te sigas que te sigas la bestoi tion faras la coco javas multae Edzinoin. Sed si estas felicha chakiliya estas vestitai Arturo. Arturo? Della fila La non vietà, la e noi, la rondetta e Mmm, Carmen? Eh, perdón la, la rompo pamela Chubipabus fermi la la pordo se vivo las bomb pamela Comprenis mi petis pamela fermis la pordon pamela estis ferminta la pordo dan con pamela, ¿sabes? ¿Pamela, ¿sabes? ¿Pamela? ¿Pamela? Eh, Carmen de Nove. Dime Mora que, ni na mia, prato, que a mi beus, scribonta que Scribonta. scribonta. Scribonta. Rebeca. Continúa Continua. en en convertigis gis Ajá. no gis sino gis luis eh, la ana maría Posto ficeo. caí la letero en el texto y en postiquis la letero letero caí no ni atentas la razón letero postisto exportas la letero letiz, dan con let, letero en Leticia Scribita chatas, de diario. Chubi, Marco. Chubi, conectas pos... Post. Post. Post. Chubi Dan con Eder. <coughs> Acta, drama. Du drama. Du acta drama. Un su sello, la Oficistino. Las caecidas, la directora está estás feliz. Dua acto. La exina de la directora Elías. si estás nec, charma nec, si estás curiosa. La fraudina de tai... la directora de toro estás feliz. Epilogo, Claudia lacho. ¿Cuántos casos postes Morgau? Morgau la etsino y Bartos la etsor Morgau la Toro Maldungos la ofisistina Morgau la sinyoro Pachetos velan y velan por la etsino ¿Qué fino estas yustas la opinión? Opinión Opinión ¿Chu y hablas, Chubi plachis la, la, al vi ladramo? Hay una rora que dice plachis al vi Chu plachis al vi O sea que le sobra chubi El vi primero Chu plachis al vi ladramo Chu plachis al vi ladramo Chu vi estos parinta en simila caso Simila En simila caso Chu vi estos For Alían <coughs> eh, Comenzamos de nuevo, Armando Esperanto Español Petro María Pedro Nosotros ya historia Tú Tuya. María y María Y le sin recíproque. Español. Ellos se aman. Otro. Eh, bueno, la, una traducción más libre es el. Leticia. Ellos se aman. Exactamente, ellos se llaman uno al otro. Ellos se aman recíprocamente. Sin reproche, no sé, pero recíprocamente. Eh, Arturo. ¿En qué tiempo está? Achetis. Eh, Achetti comprar, Achetis compró dos anillos de oro, dos anillos de oro, se hizo, o sea. Prometidos, ¿no? Sería quizás una traducción Se hizo el prometido de María Y María la prometida De Pedro, ¿no? Fianchino es prometida Fiancho prometido O sea, novio ya comprometido para el matrimonio Se comprometieron exactamente Carmen La... Gefianchoi Gefianchoi La Gefianchoi es Strangai Como el que diría a las estrangas Strangai Strangai Strangai Strangai Ok, ¿español? Uh, uh, los los compromisos los? los prometidos Ah, sí Los prometidos Personas extrañas. Los prometidos son personas extrañas y ellos actúan. Actúan Exactamente. Eh, Rebeca. Uh -huh. y yo, y chile, y Iras. Razita ah bueno, español el novio va no siempre no exactamente, Carmen como es? Exacto, eh, Rebeca y Zorge es mmm, salud eh, preocupado, ¿no? O sea, la combinación de la ropa tiene que ver con la combinación de la ropa. Me olvidó que es Jorge, pero es algo así como debidamente combinado, ¿no? Y cuidadosamente combinado. Cuidadosamente combinado. Y el Rasurado. Rasurado. Rasurado, exactamente. Rebeca, lo de, eh, ¿podrías continuar? Donatson, en si a y a chile floron entonces Alcia Fianchino Y hace muchos regalos ¿A quién? A su novia, ¿su novia de quién? Exacto Frecuentemente Frecuentemente ¿a Frecuentemente qué? Exacto, la invita al cine o al teatro. Cayuste, tío Nanca o Faras Petro. ¿Y qué? Y justamente eso. No te escuché. Justamente eso hace Pedro. Eh, Ana María ¿Español? Desafortunadamente, lamentablemente la frateta de María o frato hermano et qué significa no es el I.T. sino el hermanito de María luego Ana María la la pifón, taxio. taxi hoy La mamá, Chati, gustar, valorar, la patrino, malchatas, qué, ¿cómo dijiste? ¿Y la madre? No le Exacto. Pero los autobuses, ¿qué? Llenos. Exacto, los autobuses llenos. Con taxis. Con taxis. ¿O y, por taxis, no? Y al hermano. El hermanito. El hermanito siempre. Elige. Elige. Las. Las más No sé si aquí, cara. Las Glaciallo. Glaciallo la y son helados. No son caros. Multecosta es caro. Es probable que es probable que haya querido decir Multecosta, pero no, la tra, aquí dice cara, es decir los más deseados helados, los más queridos helados. Pero yo creo que debiera debiera decir Multecosta, ¿no? Los más caros. Multecosta. Leticia. Sonatzon Maria Nathet María también hace donación a Pedro Ella hace... Cragaturno... ¿Tenemos color? No, chifaras... Cragaturno... No sé qué es Eh? No te escuché, pero escuchó. Ah, sí, cierto. Corbatas de colores. Extrañas corbatas de colores para su amado. Para su amado. Para su amado. ¿No? Qué bonito, ¿verdad? Se dice es la cenicha y caichata que no me conoce. En la mano es su cariño. Prefería este. Pero.. Eh, ellos están felices y les gusta con la mano. caminar. Ah sí, caminar. Pasear. Uh -huh, pasear, pasear, pasear, exacto. Con, con la mano ¿sí, mano, sí, con la mano en la mano. En la mano, Bajo. No bajo la luna. O prefieren. O preferiblemente. sin, ¿Sin luna? o preferiblemente sin luna, ¿no? Eh, es una metáfora que está usando el autor, uh -huh. Pamela. que Español. En un bello María. día. Uh -huh. Pedro y María estarán ante. No, staris. Ante estarán. Estuvieron. estuvieron. Estuvieron ante. La traducción literal sería: estuvieron de pie. Ante. Uh -huh. El pastor. El pastor y ellos serán. No sé qué y Ellos serán esposo y esposa. Hicieron esposo. El pastor no sé si significa también sacerdote. Como esto viene de Argentina, supongo que quiere decir sacerdote más que pastor. Ah, lo estoy buscando mal. Sacerdote. Bueno, tienen el significado para ambos: sacerdote o pastor. <coughs> eh. Eder. La patrina de María, estas un largo patrino de Petro. ¿La cara para Petro, un pariente largo para el alto de Petro. Español. La mamá de María, esta hora, es Esa hora. Exacto. La de Pedro la, y el querido hermanito ahora se convierte en el cuñado sí. Exacto. ¿Tú mismo? Pues que Queda da tiempo la. Ciconio. Ciconio. La Chiconio París, a la Jemo de Pedro, con la Gepatron de Pedro, Caimaría, María. A. Chari y Jabas no van nepon, cae la prato de Pedro, no estás lia conclo, la luna petreto estás lianebo, cae la filo de la prato de Pedro estás contenta, charir y rey, dice, tu que no van juntos. Español, después la cigüeña. visitó sí. sí. sí, la casa de Pedro. Ahora los padres, los padres de Pedro y María, son, se hicieron abuelos. ¿Por qué? Porque ellos tienen nuevos nietos. Un nuevo nieto. <coughs> es su tío la el joven Pedro es su sobrino exacto y los hijos del hermano de Pedro están contentos porque ellos recibieron tío. recibieron ellos recibieron Ellos recibieron nueva. No sé qué secundaria. Primo. Ellos recibieron un nuevo primo. Ahora tú te. Es decir, ellos recibieron. Eh, pues tú te es completamente, pero no sé no, no, cómo traducirlo, ¿no? Ellos recibieron totalmente un nuevo primo, ¿no? Este, Armando. <coughs> ¿Familio? ¿Familio? ¿Se denunó la homo y? ¿Homoy? Si ya ...sichas... ...hancado la pesto y te ocupadas... ...la copo más multa y... ...el sino y... ...se di estas pelichas... ...la tira y ya... ...estas despita y... ...de la natura... ¿Español? ...a la familia... este ahora pero pe, pero, los, los hombres, pero no no solo pero, ah, pero no solo los hombres casados No, pero no solo las personas se casan. Se casan <coughs> también los animales lo hacen. La tutú pues, pues, El gallo gallo tiene muchos pueblitos? Muchas esposas. y él está pero pero él está feliz porque, ¿es porque ya? Sí. ¿por qué? Él ya ya, es, ya está vestida pero él es feliz porque ellas ya están vestidas pero, por medio por la naturaleza misma misma mem. eh Arturo eh, español cómo se le llaman a los descendencia los los gallitos los pollitos no los poll los pollos no los pollos Eh, Carmen. Yuna Chevano, esto es Chevalido. La rondeta, los, los colaron, idol de la porco. Estos, los colores, Los color, idol, de la porco, estás de por Idol. Ay, caballo la voy Hipopótamo caballo es cartuchano. O Es un potro, exacto. Un hipopótamo es un potro. ¿Dónde está? Rondo. Los redonditos. Los redonditos, cuerpo. Rosaditos. Rosaditos. Y dientes. Dido y dientes. El, el, el puerco. Son los, los, los puerquitos. Los Ya. De de le que tú recuerdas que yo estaba. No, sí, que yo Pero, sí. sí correcto. El, ¿sí, cartas a mi hermano ¿Qué día Pedro? No, ¿qué? Sí. Que que ando. ¿Tú recuerdas que yo estuve escribiendo una letra a a mi hermano? ¿Cuándo? Vino. ¿Cuándo vino de ayuda? Eh, Leticia. La letra no escribís caricentis en la post La carta, yo escribí y envié en la... día sábado. La post de las pasadas. La letra que... Perdón, la la, le, la carta que yo escribí y envié... Al siguiente día ¿no? La posta, posterior, el día posterior. Pamela. La escribita de en unitis en Converton Converto. Converto. Escribís la adresa. Luis la posta. la, convertirte, la convertirte. Español. La carta... la carta escrita. La, la metí ahí, tiene... En el sobre, ¿no? Ahora dice mi en convertí, es decir, es lo mismo que mi metis en coberto. Es que yo la dirección... Pegué. Pegué el, el, el, el, el timbre. Sobre, la, sobre el sobre, es que sería sobre el sobre. Sí, exacto. No. Mi no, petis al vid, Bombolo Pamela Fermi, fermú la pordon. Cerrar. Ah, ah, ah, ya, pues. Fermi cerrar. Y ¿Y entonces qué? Fermi la co la coberta qué? Semelso. Exacto. Eder. Milis, anda, posto, la letra en el tercero. Caínún me atendas la respuesta. Yo fui al la oficina de correos y metí la letra en. ¿Cuál letra? La carta. <risas> Ajá. Metí la carta en él. ¿Es una ilusión? Y ahora espero la respuesta. Exacto. ¿Tú mismo? Mete por La la respondas, chubi chubi listo español, exacto lleva. Eh, dis es distancia por ti y portar. ¿Cómo dijiste tú? ¿Lleva qué? ¿Eh? Entrega el cartero, entrega las cartas. mi faris per la letero? Español, ¿qué hice? ¿Qué hice con? Chuvischatas, Ritzevi Leterim de Via amico. ¿Te gusta recibir carta de tus amigos? acurate, que es ¿Preciso Puntual, formal, exacto, acurate. Creo que hace rato dije incorrectamente esta palabra. Si respondes puntualmente, ¿no? Chubi colectas, post, Marcoin. Chubi coleccionas, chubi estás, filatelisto. Tú eres, eso. Eh, ¿Cómo se dice el que colecta timbres en español? ¿Coleccionista? No, pero el que colecciona timbres, ¿cómo se llama? ¿Es lo mismo en español? Ah, bueno, pues igual. Armando. acta drama. acta drama, drama de dos actos, con el primer acto. Señor director, osidas tu comportas hecho, ancau siya En la chambro estas no uno, también la charma londa oficinista, si, Oficino. Oficistino. Oficistino, ancau citas si que escribas, la directora estas feliz. ¿En español? Ah, señor director, se sienta en su cómoda silla. junto a su escritorio, en la habitación solo hay una silla, el espectáculo, sin embargo, sin embargo la charla, atractiva, atractiva y rubia, secretaria, oficinista, buen señor. también se sienta y escribe, el director está feliz. Arturo. Duda, no. la escena de la directora me digas, si estás de el charlo, me plonga, si ¿sí? estás es jugando, la vida de Lucidas, el director me ¿sí? gusta su segundo acto me va después el director entra. Ella no es atractiva ni rubia, ella está furiosa La muchacha <tabilir> se levanta, el director ya no está. Carmen. Carmen. <muchas> Placho. Placho. Es el píleo laudia la plazo plazo plazo. ¿Qué o casos poste molcaus? Molcau la exino vasco da esto. Molcau la directoro madungos la oficinista. Chu tío estos justa y justa y justa. ¿Qué o casos postun? ¿Qué... O casos no... ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ah, pasará? ¿Qué ocurrirá pasado mañana? ¿Qué ocurrirá después? ¿A qué hora ¿Coma? Que ocurrirá mañana? Después, mañana. Mañana la esposa... ¿Cuánto? Mmm, vatos... Ah, mañana la esposa golpeará al esposo. <risa> mañana el director... Mmm, O vatos también puede significar que lo corre. A ver, vamos, a, vamos a confirmar. Batir, batir, pegar, golpear. Bueno, no. Sí, golpeará, más bien golpeará. Y Morgan, la directora, mantuvo la oficinista. Eh, mañana eh, la directora. El director. El director. Eh, Marín, de la ciudad, Exacto. La, la oficinista. Ajá. Uh ¿Chutio esto es justo? ¿Es esto justo? Exacto. Rebeca. La señora Achetos Velan, un velón por la hercina. Mañana el señor compró, es que, ¿para comprará bellas joyas para su hija. ¿Está en plural o en singular? Comprará. No, no, no está singular. Una, ¿Eh? Una, singular, una bella joya. Para. Uh -huh. Ana María, ¿Qué estás justa la opinión. Opinión, ahí dice justa, pero yo creo que debería ser yusta justa, justa, no yusta. Es, Bueno, no jota, sino con, con yo, es decir, de justicia. Justa no es justicia, sino. Eh, justo en ese momento, no, justo en ti un momento, justo en ese momento, pero de justicia, de valoración, es yo opino que debería, la pregunta debe ser iusta i-o-u-so-to-a iusta, no justa, sino iusta eh Qiu fino estas iusta la ovia opinion, cual final es justo según tu opinión? Chu vivas fantasion, tienes una fantasía. Chu chuplach salvi la drama, te gustó el drama. Qiu vi estus farinta en simila caso, ¿qué harías tú en un caso similar? Chu vi estus forcurinta, habría salido corriendo. Vercu alian epilogon, ¿no? Entonces, Ahora vamos a entrar en diálogo. Eh, perdón. Vercu escribe otro epílogo. Um, Pamela Quion Faris per la scribita letero. Exacto, perfecto. Eh. Eder, ¿chuvischatas ritsevi leteroin de viaje amicoi? Vinejabas amicoi. ¿Chune? Vinejabas amicoi. ¿Vinejabas amicoi? ¿Quién es? Nura miquinoi. Ah, no. Chunura Eh, mi credas que vi diris al mi que vi correspondas con Francino yo le he vía a mi amiquino me credas. Mm, eh, Armando yo acurate respondas la letero en que vi ritsevas. y es, es acurate puntual, ¿Puntual? ¿no? <risa> <risa> <risa> a veces como se dice? ¿Qué el kay hoy? ¿O qué Arturo, Chuvi colectas post, marcoing? Chuvi ah, estas filatelisto? ¿Né? Mm. Leticia, ¿la había opinio? ¿Quiu? Estas es la yusta, fino de la dramo. Justa ne justa y iusta justo. O sea, una valoración. La pregunta es una opinión tuya, una valoración. ¿Qué es tus la yusta, fino de la dramo? ¿Cuál es la O sea, según tú, ¿cómo debería terminar ese drama? Mi. Crebas. Mi opinías. Que. Y Que sí, que sí que. Ah, vi, Sam, opinías que el, la texto curso. el edzino vatos al la EZO, que la edzo <risa> achetos ju eh, yu, juvelon eh, por la Zino kai que la directora maldungos la oficiniston estas via opinión vi sam opiniones yes eh, rebeca q la vi estas la yusta Fino. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Q, Q. Q estas la iusta fino de la tramo. Que que ¿qué? ¿Qué cosa? Que no la corra. Entonces, dilo en Esperanto. La mía opinión, o sea, en mi opinión, no debería correr a la oficinista. ¿Qué la oficinista. A ver, primero dilo en español. No de. El director. Cambiar. El director no debe correr a la oficinista, debe cambiarla de lugar. En esperanto. Director, La directora No. tiene que ne. Ne devas. Devas. Javi tener debi deber. Nedevas Maldungi. Nedevas Maldungi. Ne no debió correr pasado. A ver, si esto en Esperanto. El, el director no debe correr a la oficinista. La directora Nedevas Maldungi. Maldungi en Maldungui. infinitivo. Maldungui. Porque tienes Devas. Nedevas Maldungi. La la oficistino perdón, Ne devas Maldungi la oficistino Li eh, eh, Deva um, no cambiar. shin. De lugar trans Trans lo chin ¿Sin? ¿O shin. Eh, ¿Shin con acusativo. Shin. Trans lo -chin. ¿Y luego la puede volver a recibir o, o no? Eh, Ana María Kai. Leticia, opinías que la directora no debas maldungi la oficinista. ¿Quién estás vía opinión? ¿Opinías? La directora no maldungi la, mal la oficinista. Vía opinión, estas que le devas maldungi la oficinista? Kia, eh, Ana María. ¿Por qué? Kia, ¿vio estas vía opinión? Kia, Kia, la directora debas maldungi la oficinista. vi opiniones que estas justo, que estas justa, que es justo. ¿Opinas que es justo? ¿Quién albió opinías que estas justas, aullustas, maldungas, la oficinistas? Char y -yes. Char y es. Eh, ¿Por qué sí, así nada más? porque sí? Sí. Mm, eh, <risa> Armando, ¿quio estás de opinión? Chue, chuestas yusta o ne yusta o mal yusta que la directoro Maldungu la oficinista. No mal yusta. Esta es mal yusta. ¿Kial dio opiniones que la que estás es mal yusta que la directoro Maldungus la oficinista? Eh, ¿kial dio opiniones? ¿Por qué opinas que la directoro Ne devas maldungi la oficinisto. No, no, no, no. Aukial vi opinías Que estás malyusta la maldungo de la oficinisto. Así es. <risa> <risa> no, sé, no tengo razón para. En Esperanto, en Esperanto. Minetcias, <risa> minur opinias ti maniere, no sé, solo opino de esa manera. dice? Uh -huh. ¿Eh? solo, solo minorur opinías tiel el solo opino de esa manera es, es. mi jabas tiene una opinión tengo esa opinión um, arturo quién vi dirus pri la fer chula director de bas la oficiston chula directoro devas transloqui la oficiston Chula directoro, eh, debas, la chula, directoro estis eh, Aguis, ¿cómo se dice moral? Esperanto, este porque es un tema de moral, ¿no es cierto? Uh -huh. Moralo, ética. Sí, es una, una palabra de Zamenhof, moral. Eh, ¿Chula, director? Agis morale? ¿Actuó moralmente? ¿Éticamente? No. Se chi ¿no? Pero él se divirtió. Sí. <risa> dumla la unua acto? ¿Ne dumla dua acto? No. Eh, eh, ¿Ne agis morale? ¿no? ¿sí? Arturo, opinías que la directora ne haguis morales. <coughs> eh, Arturo, ¿chu la directora debas maldungi o mm -hmm. ne maldungi la oficinista? Uh, la directora a debas... ah, la directora ne debas nek maldungi. Eh, ne debas Maldungi la oficinistaon debas resigni si men debas resigni él debe renunciar charlie Aguis ne morales no li ne agis morales eh, <risa> se pone la oficinista Ancaune, un hecho eh, carmen quién vio opiniones nur. solamente el, el director Chunur la directora agis eh, Sen Moralo, Au Ancao, la oficinisto, Agis, Sen Moralo. La ancao, la oficinisto, la Dur, Ambao, <tose> la Du, Ambao, Agis, eh, Sen Moralo, Chone, Agis, Sen Morale. La esposa debe dejar a la esposa sin nada y ya la otra. <tose> eh, en Esperanto. La exilio de, de, de la exilio, la exilio, debas, debas. Mm, mm, Lassi, sí, dejar mm, la Edson. La Edson. Ajá. Um, Debe dejar al marido. Debe dejar la Edson. ¿Cay? ¿Cay? ¿Malungo? La oficinistina. ¿Malunga? ¿Quién? O sea, y correr a la oficinista. ¿Pero la mujer o.? No, la mujer, sí, la esposa. <risa> ¿Pero cómo le va a hacer la mujer si... si no trabaja ahí. Ella, ella no trabaja ah, ahí. porque ella ya va a ser la directora, se va a quedar... En, en, en Esperanto. La... Ah, entonces, di esto en Esperanto. La señora... No, la esposa... Será la directora... Y correrá a la oficinista. La exino... Eh, estas, estos. No, estos. La exino estos... Eh, directora La directorina es exacto. Uh, ah, yeah, okay. uh, Maldungos, la oficinista. Oficinista. La oficinista yes, de Kai okay. Malungos, la oficistina. Bueno. Oh, yeah. Rebeca aquí un <risa> vio opiniones. <risa> Sabe que <risa> estas <risa> <via> patrino patrino. un vio opiniones, no? Leticia, aquí un <risa> vio opiniones. William change su opinión. ¿Qué <risa> unue Primero, que la directora no debas maldungi la oficinista, ¿sí uh o -huh. no? Nour debas -chim. al al diálogo trasloquigí chín. En un tempe en este momento vió opinión Sami el Carmen. ¿Yes o no? Yes. ¿Eder qué estas vió opinión? <risa> vas al la oficistina, mi opinión que ili ili ili te vas que que piensí que piensí o que sea hijos. que se case con la oficinista se case los tres <risa> entonces si sí. <risa> o sea que tenga dos esposas el director esa es tu opinión ¿Eh? perdón Me que, que, que tenga dos esposas que tenga dos esposas el director que sean libres los tres, los tres. Eh, entonces dieron esperando Esperanto que pero no está diciendo que se divorcie el director de la esposa sino que vivan felices los tres ¿no? entonces pues dieron esperando Esperanto la abogada dice que no se puede casar otra vez la, la especialista te puede decir mejor eh, Ana María ¿Mi es que Y, y. No. Uh -huh. A ver, di esto en Esperanto. Yo opino que los esposos no deben divorciarse. ¿Mira? Y que... vivan felices los tres. ¿Cómo es divorciarse? Ex... Ex... Ex... Ex... Ex... Ex... Ex... Mi, op mi opinión es que ir Ex ge et Ex así como la e X en español, pero E K S ex ge et, Z G. Entonces eh, yo opino que los esposos no deben divorciarse. que el, que ellos no deben divorciarse. E, ex, ex Ex G et, z, y que deben vivir felices los tres ili. que ili ili no ah no y que ellos tres no tri que ili tri eh? ili debas vive travive Eh, vivi, travivi, que iri, debas. No, que ellos deben ser felices, mejor. Que ellos tres deben ser felices. Kai y Kai y Mitri debas. Estas. Esti. Esti feliz. Feliz. entonces Entonces, eh, dilo de corrido. Los esposos. <coughs> los esposos no deben divorciarse. Y ellos tres deben ser felices. La geedzoi son los esposos. La geedzoi. X ex Y ellos tres deben ser felices. Eh, Ana María, ¿qui o estas vía opinión? Chuvi, Sam, opinías, Kiel, el Eder? Ne. Charvi, estas faculino, especialista, pri ex geedzillo, ¿eh? Ah, bueno, yes. Vine a Samu Pinias, que el Eder vi chuvio ¿Quién vi ¿Chuvio opinís que Ili debas ex-Getziji? Ili Ne Devas ex-Getziji. No, ellos no deben divorciarse. No. no. ¿Cuál fue tu opinión? Que la el directora Devas Mandungos la Mal... Ah, debe correr al oficinista pero no debe divorciarse ¿eh? Sí. ya cambia esta opinión entonces, no, no, opinas. Eder dice, no deben divorciarse y deben ser felices los tres ¿no? pero eso no está bien porque sería no está bien porque ¿eh? no hay validez oficial. para el director sería muy válido ¿no? se pueden, ah entonces Arturo, entonces ella en Esperanto que ellos se vayan a vivir a Turquía y se casen los tres <risa> <risa> y esto esperando Esperanto ellos no, ellos, ellos deben irse a vivir a Turquía y casarse los tres y a <risa> transloqui en Turquía, en turcuyo a pero mejor turcuyo y le devas en turcuyo y casarse los tres los tres en Turquía está permitido casarse está permitida la poligamia o es en Irán ¿Musul, a, ver, a ver Ana María es especialista en Turquía está permitida la poligamia no sabes bueno sería bueno averiguarlo pero no, suponiendo que se pueda entonces la opinión de Arturo es que ellos deben irse a vivir a Turquía y casarse los tres ¿no? no bueno es no, no. bueno hay varias opiniones entonces de tarea van a escribir la ¿cuál es? que la cambien a ella y que mejor lo corran a él porque si van, llegan otras chavas va a ser lo mismo. que la cambien a ella ¿a ella quién? De oficina. ¿Quién ella? Ah, Al, a, la, a, la, oficina. a la oficinista que la cambien de oficina que el director no corran porque si llegan otras chavas pues va a ser igual y ya que su esposa no lo perdone y así, pues. entonces de, para el próximo sábado no más mejor durante la semana me envían a mi correo electrónico el final del de drama ¿no? me envían a mi correo el final del drama ya es la una perdón pero ustedes no van a venir no no Envían, me envían a mi correo electrónico. No, mejor voy a poner el ejercicio en, el, en la escuela virtual. Entonces entren a la escuela virtual y respondan al ejercicio. Okay. Mejor. Ya es la una en punto. Estas. Es... Yuste la unua oro vespere. gis la venonta letzi ono. gis la venonta sabato. Dum la venonta sabato ni leernos. La de Cocan, letsi onon. kaila okay. la degnaguan, letsi onon. kai ni nejavos la tempon por vidi la dudecan, letsi onon. Nis todos la dudecan, letsi onon. Dum la unua de unio, dumil dectri. Bone. Eh, gis, Gis revido.